La vida y la muerte bordada en la boca Tenía merceditas la del guardarropa La del guardarropa del tablado del lacio Un gitano falso ex bufón de palacio Al cahuete noble que al oír los tiros Recogió sus capas Y se pegó el piro, se acabó el jaleo Y el racionamiento le llenó el bolsillo Y montó este invento En donde el palmo Lloró cantando Ay mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor, sin ti mi cama es anhecha Ay, mi amor, que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Mil veces le pide y mil veces que quenones de compartir sueños, cama y macarrones. Le dice burlona, carita gitana, cómo hacer buen vino de una cepa enana. Y curro se muere de los labios y calla. Pues no hizo la mili por no dar la talla. Y quien calla otorga, como dice el dicho. Y curro se muere por ese mal bicho. Ay, quien fuese abringo. Andar contigo Ay, mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor Sin ti mi cama es ancha Ay, mi amor Que me desvela la verdad entre tú y yo, la soledad y un manojillo de escarcha. Buscando el olvido se dio a la bebida, al mus, las quinielas y en horas perdidas se leyó enterito a don Marcial la fuente por no ir tras su paso como un penitente y una noche mientras palmeaba farrucas se escapó Mercedes con un curapupas de clínica propria i rolls de contrabando y entre palma y palma curro fue palmando entre cantaré por solearé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 ...y un manojillo de escarcha... Quizá fue la pena... ...o falta de hierro... ...el caso es que un día... ...nos tocó ir de entierro... ...pésames y flores... ...y una lagrimita que dejó ir la patro... ...al cerrar la cajita... La mano derecha según se va al cielo Veréis un tablao que monto frascuelo En donde cada noche para las buenas almas El currito, el palmo sigue dando palmas Y canta sus males Amor celestial es mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor Sin ti mi cama es hecha Ay, mi amor Que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha.